Sí. Última nota, porque tenemos en línea a Rubén Mañano. ¿Cómo te v a Rubén? Buen día, ¿qué decís? Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy el g n Buenos Aires. Hola. ¿Te decía que estuviste por el Gran Buenos Aires? Estuve, sí. Estuve compartiendo un momento con la gente del nivel 3,、eh, de Neva. Eh, te decía unos momentos junto a, a un homenaje que creo que merecía. Estoy hablando específicamente de Walter Garrone y a Diego Brazales también, que lo secundó. Junto a una persona también que fue importantísima en la escuela de entrenadores, que infelizmente ya no nos acompaña más, que es el profesor Antonio García. Que dejó sentado su paso, te diría, a fuego en lo que fue la estructura de la Escuela de Entrenadores. Es un homenaje que, que realmente fue muy bien acogido por todos los integrantes.、Eh, bueno, es buena hora que s u c e d e n estas cosas. n o Bueno, Rubén, y no estando en actividad, ¿se extraña? Porque no es lo mismo, ¿no? Dar. dar... Dar clases, dar eh, charlas, eh, pero no estar en activo, ¿no? Y, y hace poco, en una gran nota que te hicieron,、eh, mencionabas el hecho de que no has tenido ofertas. Sí, se extraña el día a día, indudablemente.、Eh, si bien es cierto, convengamos que、eh, hace tiempo ya, hace tiempo que no estoy en el día a día de una liga、eh, pronto como es Argentina, ¿no? O cualquier otra parte del mundo donde.、Eh, Hay que hablar de 10 meses intensos de preparación,、eh, de constante evolución. Eh, eh, tuve un paso muy efímero por Venezuela, que o sea, no se compara un poco lo que es la liga nuestra,、eh, en lo que digo a la intensidad, n a la cantidad de tiempo y todo. O sea que ese ejercicio no lo tengo muy presente, pero bueno,、eh, también sé, o creo saber,、eh, Cuáles han sido las causantes, que el mercado estaba prácticamente cerrado, se cerró muy prontamente y, y bueno, no aparecieron las ofertas para poder、eh, echar mano a algún equipo. Así que tranquilo, no, no. decía por ahí sin prisa pero sin pausa. Claro, me imagino. Y si tenés ganas de volver, si es en la Liga Nacional, mucho mejor, ¿no? no seguro, seguro. Ya, yo ya me he manifestado al respecto.、Eh, el tema. Eh, me hablaban de la seducción que es dirigir a la liga, y yo recuerdo que contestaba que seducción hay cuando hay una oferta, si no, no. ¿Qué te va a seducir algo que no te, of que no te, que no te ofrecen? Claro,、eh, ¿y cómo estuviste viendo la, la, las últimas ligas nacionales? Porque son totalmente temporadas distintas a las que vos、eh, dirigiste, ¿no? Y en l a c u a l has ganado un montón de veces. Bueno, hay, hay muchas variables, indudablemente, que han cambiado. Eh, desde te diría, desde diría, la cantidad de juegos desde el calendario de la forma de jugarla hasta calidad de calidad de, de personal que se, que se alista a, a los equipos cantidad de equipos también no cantidad cantidad、eh, cosas sumamente v a l u a b l e s s u m a m e n t evaluables Pero bueno, es otro formato, indudablemente que hay que. Todo cambia, indudablemente, todo cambia y uno se tiene que ir, si quiere seguir en eso, se tiene que ir allornando un poco a los cambios que se van produciendo. ¿Y hoy te sentirías como dirigiendo esta liga? Porque, por ejemplo, Hugo Sánchez ha manifestado de estar、eh, totalmente fuera de lo que es esta liga nacional. Afortunadamente, afortunadamente para él que tenga bien, bien determinado ese concepto, ¿no? eh, yo me sigo considerando entrenador. Es claro que la oferta, como hablamos al inicio, y la seducción de esa oferta, tiene que ser una cosa realmente eh, eh, más en el hecho deportivo, <coughs> que sea una cosa interesante para encarar.、Eh, no por entrenar o dirigir, voy a. Y a dirigir、eh, cualquier proyecto que no tenga apetito. ¿Fabio, ¿lo escuchás? Sí, estoy e s c u c h a d o lentamente a Rubén. Sí, sí, a, a, a Rubén.、Eh, ha cambiado mucho el, el, el, el, el, el formato, la geografía, Rubén, de, de las contrataciones. ¿no? Hoy son por ahí los equipos que. Que tienen aspiraciones, este, no, no son tantos.、Eh, si bien hay, hay un pelotón que,、eh, que se, se prepara para competir le a San Lorenzo Almagro,、eh, hoy la conformación de los equipos también es muy diferente a lo que era este, hace unos años.、Atrás. ¿También a r á s t tuvo que ver eso un poco, c r e e o s en esta falta de trabajo que, que tenés? Porque cuando digo c a m b i ó mucho la. La conformación o la geografía de los equipos, hablo desde los c u e r p o s técnicos este, y pasando por los planteles. No, no, puede, puede llegar a ser, no evalúe eso. Lo que sí tengo claro, que creo que es, es lo que yo agarro un poco más como concepto、eh, a lo que está pasando, es que tenemos la fortuna de tener muy buenos entrenadores jóvenes, que están haciendo muy buen trabajo jóvenes. Eh, tal vez jóvenes en edad, n o pero ya con una vasta experiencia dentro de la liga, que han hecho trabajos realmente muy buenos en cada uno de sus equipos.、Eh, y, y eso indudablemente que aumenta la oferta, y bueno, y, y uno está un poco a la espera, pero en buena hora es que sucede este tipo de cosas.、Eh, yo, me, yo lo tomo más por ese lado. ¿eh? No, e s t á b i e n y es verdad, hay muchos chicos jóvenes que han arrancado hace muy poco a dirigir en, en la primera, en la Liga Nacional, pero que h u b i e h a c i e n d o un trabajo hace mucho tiempo y evidentemente se les nota, muchos de ellos habían sido asistentes de entrenadores que habían dirigido y realmente el entrenador argentino siempre, este, siempre hace, generalmente hace un, hace un buen trabajo. ¿Te gusta cómo se juega en la Liga Nacional? ¿Te gusta cómo juega la Selección Argentina? ¿En, en general, ¿te gusta cómo se juega el básquetbol argentino? Mira, el básquetbol argentino ha sido siempre un poco referente.、Eh, llámese Liga Nacional,、eh, llámese Torneos Menores, llámese Selección Nacional. Hay, hay, hay un aspecto conceptual que no se puede evadir, evadir y que se sigue manteniendo.、Eh, Y eso pasa un poco, creo,、eh, por el espíritu del entrenador argentino.、Eh, un básquetbol que no es un show, porque la verdad que no, no lo v o así, tampoco lo creo así, c l a r o、eh, Sino que es un, un básquetbol、eh, mesurado, vamos a utilizar ese término, equilibrado conceptualmente, eh, tácticamente, eh, Para hablar más específicamente, siempre se ha buscado、eh, la excelencia en lo que se respeta c a las tomas de decisiones cuando se juega, más allá de la intensidad y todo eso. Pero、eh, para resumirlo, es un básquetbol que sigue apuntando, como lo ha hecho ya casi desde sus inicios, más hacia, hacia Europa que hacia América. ¿no? Claro,、eh, y, claro,、no、claro. Y con respecto al básquetbol y a evolución del básquetbol, ¿cómo dicen a la Argentina en cuanto a.? A la dinámica del juego, en cuanto a lo físico. Generalmente los parámetros, generalmente a veces mal usados, los parámetros pueden ser las, las diferentes selecciones, que es la que te da de pronto algún elemento para eh, eh, evaluar. Eh, hay una cosa que le he repetido d e s d e mis primeros días de entrenador. sobre todo cuando me tocó vivir experiencias internacionales en todas las categorías, hay un elemento que es la calidad de la competencia. Estamos muy lejos de todo. Nuestros jóvenes, nuestros jugadores, están muy lejos de, de poder vivir esa variable determinante para el despegue de cualquier、eh, jugador. h a g r a b a d o esto para mí, h a g r a b a d o esto porque Eh, nuestro calendario, a ver que es un repaso muy exhaustivo de lo que son los calendarios de los diferentes torneos que se juegan en el país, seriamente、eh, con todos los estamentos que implican la evolución del, del niño, del joven, del jugador, en cuanto a lo que es cantidad de juego y cantidad de entrenamiento. Estamos sobresaturados de juego. No se c o n f u n d a con lo que e x p r e s e d e la competencia anteriormente, que yo me, me refería anteriormente al nivel de la competencia. Jugar contra los mejores semanalmente, me refiero.、Eh, sino la cantidad de juegos con la cantidad de entrenamiento que existe hoy, desde la liga hacia un club de barrio.、Eh, porque te decía, y no, me, no, no es que sea incompatible lo que digo para nada, Eh, es importantísimo competir, pero tan importante como competir es entrenar. No poder corregir de juego en juego, y que, creo que lo que ha pasado en nuestra Liga Nacional es eso. No se puede corregir o querer mejorar a través, a través de los juegos.、Eh, de pronto se ensayan determinadas cosas, se entrenan. Aparte, Hay una intención clara siempre en el trabajo de un año de la evolución del atleta, de la materia、sí. prima que tenemos. Y, y si no nos da los condimentos eso, es muy, muy difícil que lo que se muestre el día domingo, por utilizar un día, el día domingo cuando se juegue, sea de calidad. Y si, juega, y si juega el domingo y el martes y el jueves,、e、indudablemente con la cantidad de fiches que tenemos y todo, Y con el porcentaje, cosa de estudio también, el porcentaje y cantidad de minutos que tienen nuestros potenciales jóvenes dentro de la Liga Nacional. Olvídate de la Liga de San Ronson. Sí. Eh, eh, evaluar realmente eso. A ver si estamos A estamos ver si estamos caminando por u n camino.、Eh, sí. Estimo que hay una incompatibilidad terrible, cantidad de juego y cantidad y calidad de entrenamiento para mejorar el producto, para que la gente vea. Algo que convenza, algo, algo, algo convincente. Es una, es, una buena, es una buena reflexión, es un tema muy l i n d o como para poder seguirlo. Lamentablemente, 12 58, da para una nota más larga, este, te vamos a volver a molestar, vamos a volver a, a dialogar contigo. Es un placer, este, bueno, es un placer escucharte,、eh, como siempre, ¿no? Siempre. Con conceptos claros, después u n o podrá compartir o no, eso es una cuestión、eh, de gusto, de filosofía, de, de entendimiento, de sabiduría, pero es este, realmente muy, muy interesante. Rubén, lo mejor, gracias por estos minutos, gracias por el contacto.、Eh, bueno, esperamos pronto verte dentro de un rectángulo de juego. ¿eh? Que sigan bien, Fabián, un abrazo.